Mi viejo fue colectivero en, también y conoce bastante la calle, conocía bastante, pero jamás tuvo problemas con nadie, nunca un problema con, con nadie. Pero, el que lo conoce sabe cómo era mi viejo y. ¿Y, y hablabas con él? ¿Te comentaba cómo estaba digamos, el trabajo? Sí, había sí. complicaciones o no? ¿Qué, qué hablabas? No, mi viejo siempre me aconsejaba lo bien para mí, lo que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer, esas cosas, como todo padre. ¿Y te decía que estaba peligrosa la calle? Eh, no, jamás, jamás me lo dijo eso. Pero yo calculo que sí, la calle está peligrosa. Salí, no sabes si vas a volver. Me da papá, salí no volvió. No, nosotros queremos justicia, que este tipo pague por lo que hizo y nada más. Es lo único que queremos. Sabemos que él tiene antecedentes. Antecedentes, por lo mismo. Y jamás estuvo preso, jamás nada.